José Montesano quiere saludarte para preguntarte cómo estás desde Brasil. Hola, Mario. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, José? ¿Cómo andás? Ah, es verdad que estás en Brasil. Estamos acá, estamos acá, estamos acá. Sí, estamos acá. Trabajando, bueno, obviamente. Faltás vos, faltás vos en este evento, muy lindo, pero tuviste la chance de, de hacer un buen programa el sábado en la tele y, y está Sandy, que, que es un poco eh, la representación de, del programa. Sí, y, y, y qué, qué más poder agregar a, a a lo que a lo que fue Chapu no solo como jugador sino a lo que es y lo que será como persona, ¿no José? Porque sí, es sí, también sí. lo conoces muy bien y has vivido muchas muchas cosas y muchas anécdotas con él. Sí, vos, vos recordabas algo que estaba bueno el otro día Galle, eh, que era eh, desde los 15 nunca cambiaste, ¿no? O, o una cosa así en las redes sociales. Este, y me parece que Chapu es eso ¿no? Eh, Chapu para con nosotros, con los periodistas, ha sido eso ha sido el Chapu que ha tenido que hablar después de errar el triple con con España eh, eh, ha sido el que ha tenido que hablar en, en Mar del Plata cuando se rompió el tobillo este, pero además un tipo que siempre bien predispuesto para con nosotros ¿no? y eso eso se valora, Fabi Sí, muchísimo, muchísimo y Y la sensación que a mí me daba es que era el mismo tipo, era más maduro, más crecido, con mayor sí. experiencia, pero era el mismo tipo que, que uno le hizo su primera nota a los 15 años en la pensión de Racing cuando recién traía León y es, Sí, sí, y la sí, verdad. Sí, sí, sí, tal cual tal cual, tal cual, tal cual. Esa simpleza, esa, esa manera de decir las cosas, esa picardía, ¿no?, que este, bien entendida... Donde él sabía que por ahí hacía alguna cosa que no estaba bien y se reía y no lo podía ocultar. Y bueno, sí. lo ¿viste y soy? Con esos gestos en la cara del Chapo son igual y la verdad que me sigue sorprendiendo eso. Sí, sí, sí. Bueno, y, es, y eso me parece que también a él lo hace grande, ¿no? El el, el el no cambiar, el ser siempre igual. Y además, Fabi, todo lo que... no solo Chapo porque él dice, bueno, que este libro es un paralelo con, con la generación dorada. Nosotros siempre lo, lo decimos. Nosotros hemos sido privilegiados, pero también hemos sido agradecidos con, con estos chicos por por todo lo que nos han enseñado extra deportivo, ¿no? Que en realidad eso es eso lo que queda en la vida. Exactamente, José. Exactamente. Bueno, hiciste ¿y si un móvil en vivo para Sportia. Hicimos, hicimos una, hicimos un mano a mano para para Sportia, sí. A las 10.30 treinta, bueno, la, tempranito, tempranito. Así que este, eh, eh, nada. Ahora ahora esperando por la, por la conferencia. Está bien, está bien Y, y, y te felicito por la, la linda nota que te hicieron en, en Basta de Todo ¿eh? Ah, que, obviamente... sí, me escribiste, me escribiste, me escribiste, sí Lindo, lindo, lindo, oh, lindo sí, sí. sí, sí, a mí es un programa que me gusta Porque está bueno que, que se puede hablar Y que dejan hablar a los entrevistados Y bueno, este... Y a mí me gusta cuando hay un espacio que se genera Y que se puedan hablar de otras cosas que, que por ahí no están tan relacionadas con el deporte Como como en mi caso fue en, en ese programa, y ves que puedo tratar de hablar de la enfermedad, y tratar de hablar del cáncer, y que bueno, hay que, y que las cosas se pueden, este a pesar de todo un montón de, de, de veces se puede, así que este, usted lo sabe mejor que yo, maestro. Así que tuvo un buen programa. Sí, te felicito, te felicito, y está bueno, ¿sabes qué? Este, esto, poder transmitirlo, poder dejar una, una enseñanza, poder dejar no porque vos seas un ser eh, superior sino porque no, lo, no, no, lo pasaste sino porque lo viviste lo pasaste lo sufriste y, y saliste adelante entonces está bueno para el que viene atrás poder, uh -huh. eh, poder absorber esa historia poder este, retenerla poder valorar y, y poder saber que se puede no que, que no que no es todo tan tan oscuro no sí sí Galle, sí la verdad que también Eh, yo digo algo que, que en el peor momento de enfermedad mía me, me dijo el Lagarto Fleita en un el exjugador de Racing en un mensaje de Whatsapp Lagarto a alguien a quien no conozco eh, me dijo mira nosotros vamos a hinchar, la pelota la tenés vos después puede entrar dar el palo o que te la ataje el arquero pero la pelota es tuya bueno, yo lo que creo que que me parece que con este tipo de situación y con este tipo de enfermedad lo importante es poder pelearla aquel que tiene una enfermedad y, y nosotros que somos del entorno tratar de, de ayudarlo y acompañarlo y brindar el amor que, y, que, que se tiene que brindar. Digamos, vos a tu manera siempre estuviste cerca mío y brindándome este, lo mejor, robándome una sonrisa en momentos, en momentos complicados también. José, te mando un abrazo enorme, gracias por, por estar siempre, gracias por, este, bueno, por permitirnos ser tu, tu amigo y estar cerca de claro. un, un Un beso enorme y bueno, disfrutar de esta presentación. Un beso, un beso, Fabi, un beso de cariño de siempre, acá te lo dejo a Santi. Abrazo para todos. Vale, vale, chau José, chau, chao, chao. Gracias, José. Bueno, José, un...